Eh, como decía Mao Zedong Las contradicciones son lo que nos Motorizan este Así que ahí es donde andan vamos caminando Como decía Claudio ya en algún momento Avanzamos como los hermanos Macana Agarrotazos entre nosotros pero avanzamos 12.29 nos queda un bloque por delante FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica Radiográfica Inicio de espacio publicitario Dejate atrapar por nuestras redes. ¡Wow! ¡Arre! Por Instagram, arroba radiográfica 89.3 Facebook, radiográfica FM 89.3 Y en Twitter, arroba 89.3 Sindical Federal, movimiento obrero Desde abril Todos los martes a las 14 horas El programa de la Corriente Federal de Trabajadores Fautaro Fernández de Lem y Leonardo Martín Federal, una producción de La Señal Medios En la gráfica, pera vez Son dos técnicos Radiográfica, una radio de bandera Fin de Espacio Publicitario quiero decir ya, para no, eh, vamos a decir así, para no en el su ego, no quiero decir ya que tiene razón, pero viene teniendo razón en un tema que planteó Carlos Aira, llegando. que es que este torneo corre serio peligro y ya se pateó eh, la, el inicio que se esperaba de la Liga Profesional de Fútbol para este fin de mes para mediados de octubre y veremos si no se sigue estirando. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Lautaro, Leila, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días. Eh, una situación, eh, digamos, incierta. No sé cómo llamarlo ya, porque la realidad es que eh, esperamos algo que sabemos que probablemente no llegue. Me parece que diste en la palabra clave, que es esperar. ¿Y, y, ¿Y qué se está esperando acá? ¿Y quiénes están esperando algo? Por ejemplo, los hinchas, muchos casos esperan que vuelva la actividad, que vuelva el fútbol, ¿no? Que estaba planteado que, que sea para fines de este mes, que en la tarde de ayer la Asociación del Fútbol Argentino junto al Ministerio de Salud postergaron en forma tentativa, tentativa para el fin de semana del 15 de octubre el regreso del, del campeonato de primera división imagínense algo, no si el campeonato de primera no arranca las categorías de ascenso muchísimo menos claro. los casos de COVID-19 se, se multiplican día a día en los planteles en algunos casos como hablábamos la semana pasada, hasta con sospechas de contagio en rebaño, como es el caso de Boca Juniors, pero vos decías recién, ¿qué esperan? No? ¿Qué se espera acá? ¿Se acuerdan, Lautaro Leila, que hablamos la semana pasada y le decía que este mes de septiembre era clave para el fútbol argentino en algo que tal vez sea mmm, solapado, que no tenga mucha dimensión pública, que lo siguiente, el debate de fondo aquí de la Asociación del Fútbol Argentino no es cuándo comienza o cuándo recomienza la actividad, sino el contrato de televisación del fútbol. Y esto tiene que ver con los negocios futuros, con la posibilidad de hacer campeonatos mucho más atractivos, con caudales de dinero mucho más importantes que los que perciben hoy los clubes. Y le decíamos la semana pasada que en abril la Asociación del Fútbol Argentino negoció con los dueños de los derechos de televisación Fox Turner que la en cierto punto, pero Fox Turner son quienes metieron el gancho allá por el año 2017 que pagaron hasta este mes de septiembre el dinero correspondiente a la televisión uh -huh. y acá hay un escenario reitero, solapado que muchos no lo dimensionan que es el siguiente Disney, que es la dueña de Fox, ha tomado una decisión y la decisión es correrse de la transmisión del fútbol, no solamente en la Argentina, sino a nivel continental, Ajá. Ajá. a lo cual hay un nuevo escenario, ¿por qué? O porque Turner, Clarín, toman el control total de la televisión o comienza a aparecer un nuevo actor. Y ese actor es el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, y esto ya lo podemos asegurar, ha tomado la decisión, cuanto menos, de negociar la posibilidad de ingresar a partir de octubre próximo a ser transmisor oficial del fútbol argentino. Uh -huh. No, vale remarcar, con el concepto que conocimos entre 2009 y 2016 de fútbol para todos. Claro. Sino como socio como socio de otras empresas dueñas en partes del derecho o mejor dicho del contrato de televisación del fútbol argentino. Uh -huh. okay. Esa es la gran noticia solapada porque todavía no se ha hecho público esto porque es parte de negociaciones, porque los contratos están para cumplirse o para rescindirse y en caso de la rescisión de contratos hay que ver la letra fina del mismo. Algo que hablábamos ayer por la noche en Ávila Cancha. Pero la noticia la noticia es la siguiente. La semana pasada, lo decíamos aquí en Radiográfica, en Avila Cancha, se reunió Marcelo Tinelli junto al presidente de la República. Oficialmente el tema era la mesa del hambre. Bueno, ese no era el tema. El tema era el futuro de la televisación del fútbol argentino. A ver, a ver, vamos vamos de nuevo. Disney, que es dueño de Fo Bueno, Disney es dueño de un montón de cosas, entre otras, de Fox que tiene derechos a nivel nacional y a nivel continental, se retiraría cuándo, es decir, cuándo termina el contrato vigente. El contrato termina en 2022, Lautaro, pero Ajá. ¿cuál es la posición de Disney? Me voy ahora. Que en, claro, el tema es ahora, el tema es ahora porque ya la situación que se vivió desde marzo pasado le parece eh, insostenible uh -huh. en términos de contratos firmados y de abonar una cantidad de dinero importante cuando no recibió a cambio, ninguna prestación económica, el tema de renegociar en otras condiciones a las firmadas en el 2017, algo que volcamos en algún artículo el mes pasado, la Asociación del Fútbol Argentino es intransigente, quiere cinco veces más dinero del que está cobrando ahora por derecho de televisación, para que quede claro y se dimensione este tema. Todo el fútbol argentino cobró en el ejercicio 2019-2020. Según números oficiales de Superliga, a valor dólar 84 millones de dólares estamos hablando de un dinero irrisorio uh -huh. en relación claro. con lo que significa el fútbol argentino 84 claro. millones de dólares claro. no estamos hablando ni de una de un, ni un pase internacional importante uh -huh. del mercado europeo imagínense de derecho de televisación entonces la liga de fútbol profesional exige cuanto menos para sentarse a hablar 400 millones de dólares y a lo cual, Disney, extraoficialmente, dicen, señores, nosotros cuando nos reunimos con el expresidente Mauricio Macri, con el secretario de la Presidencia, Fernando de Andrés, con el señor Fernando Marín, nos dieron un escenario político que iba a ser muy favorable a nuestros intereses futuros. Y eso hoy no existe. Claro. Carlos, y tengo una consulta. Eh, vos recién decías, no va a ser un formato parecido al de fútbol para todos. Entonces... ¿Nos podemos ilusionar o no con la posibilidad de volver a ver el fútbol sin la necesidad de hacer una contratación alguna empresa? Bien, ahí está el punto. ¿Por qué? Porque por alguna razón, por alguna razón, Leila, que habrá que buscarla, en realidad, me, me imagino yo, eh, en estas cuestiones de las imágenes y sobre todo la demonización que padeció Fútbol para Todos, sí. y si quieren lo podemos discutir en otro momento, ¿no? El gobierno no quiere hacerse cargo en forma total, sobre todo porque hay un problema. La televisión pública, y algo que sucedió en tiempo de fútbol para todos, Leila, no tiene capacidad operativa para poder producir todos los partidos. O sea, en tiempo de fútbol para todos, Leila, la producción integral de cada partido le correspondió a torneos y competencias. Uh -huh. O sea, para que comprendamos que a pesar del flujo inmenso de dinero que se invirtió en el fútbol, no se invirtió en relación con los caños, con la televisión. Es un contrasentido enorme, pero lamentablemente fue así, la Leila. Entonces, el gobierno lo que decía es que de la cantidad de partidos, 12 en este caso, de la primera división, gran parte sean televisados en forma pública. Tal vez no así los partidos más importantes de la jornada, y por eso hay un contrato millonario de empresas privadas. Eso te, me parece que lo que tenemos que dimensionar para que comprendamos si hay un escenario parecido al del 2009, en el cual si vos tenías acceso a la televisión por cable, podías ver sin pagar gran parte de los partidos, salvo el que entendía en aquellos momentos Torneos Clarín, que era el más importante de la fecha. Claro. Eh, entonces, y, y vamos de nuevo. Disney, a Fox, en definitiva, rescindirían de común acuerdo con... Este está por verse. Bueno. Eso es está por verse. Pero la idea es terminar el acuerdo, terminar el contrato. Así es. En los próximos meses, ya, por lo menos hasta que... Eh, eh, tiempos de pandemia no hay fútbol, no hay acuerdo. Turner, que hoy está representado en, eh, uno conoce, TNT Sports, que es la que la señal que se ha hecho cargo, eh, picaría en punta y, se, y, y abarcaría un un espectro más amplio del que abarca uno hoy. Hay que ver, acá, acá, acá estamos haciendo una futurología. Yo ayer comentaba en la Vila Cancha que estuve conversando con abogados muy cercanos a la Asociación del Fútbol Argentino, porque es una de las partes, obviamente, en esta situación. Y el tema contractual hay que ser muy fino, muy fino. Hay que... A ver, acá estamos haciendo una visión general, ¿verdad? una visión mucho más general de una situación. Después está el tema de los contratos, y te lo reitero, Lautaro palabras propias de esta referencia ineludible, cuando se habla de derecho deportivo en la Argentina, eh, los contratos están para cumplirse o para rescindirse cuando eh, el gobierno nacional o mejor dicho, cuando la asociación del fútbol argentino le vendió a, a, al gobierno nacional el, el paquete de fútbol en el 2009, lo hizo a sabiendas de una rescisión de contrato millonaria, que fue el juicio con torneos Clarín. Hay que prestar atención a ese detalle. Bueno, habrá que ver en esta situación cómo se negocia, cómo negocian las partes, esta situación siempre, y reitero, con un tema, y el tema es la pandemia, porque nadie, nadie puede garantizar cuándo regresa la actividad en la Argentina. Porque algunos pueden ser muy optimistas y plantear que en el fin de semana del 15 de octubre Vuelve el fútbol. Pero el tema es que la situación epidemiológica del país, nadie puede a ciencia cierta saber cómo será aquel 15 de octubre. Y si el fútbol no vuelve hasta marzo, uh -huh. la pregunta Nada. es ¿qué, qué sucede aquí y qué decisión puede tomar el gobierno ante, por ejemplo, empresas que tienen contratos firmados y que no quieren abonar los mismos. Porque los alquileres se siguen pagando en la República Argentina. A ver, ante esta situación, eh, lo podemos ver día a día en, en diversos rubros comerciales. Bueno, acá hay una situación que reitero, reitero, es muy compleja en lo empresarial que la postergación del fútbol, la postergación del fútbol, en cierto punto, termina siendo favorable a los intereses del gobierno nacional. Hay que comprenderlos desde ese lugar. Claro. Bien. Carlos, bueno, excelente. Noticias eh, importantes que brinda aquí la, la radiográfica que, que nos traés y bueno, la seguimos ampliando en Abril a cancha hoy a las 8. Dale, Lautaro Leila, les mando un abrazo grandote. Abrazo. Allí Carlos Aira con novedades importantes para el fútbol argentino. 12.44, nos vamos a ir a eh, Campana. Está hablando el presidente Alberto fin, Fernández. Para que los contagios no aumenten. Porque al fin de cuenta todos queremos que la economía se mueva. Pero lo que más queremos es que nuestras argentinos y argentinas no se enfermen. Lo que más queremos es preservar la salud. ...de los argentinos y de las argentinas. Y podemos hacerlo, podemos hacerlo como lo estamos haciendo acá... ...con mucha responsabilidad. Yo entiendo que la vida cotidiana... ...nos exige animarnos a volver al contacto con el otro... ...para, que, para poder trabajar y para poder producir. Yo lo entiendo. Y es una necesidad de muchos de nosotros. Yo lo entiendo. Por lo tanto... Tratemos de que esos contactos tengan que ver básicamente para esto, para poder producir, para poder ganar el sustento diario, y tratemos de dejar para un tiempo más adelante los contactos para divertirnos, para relajarnos, para pasarla bien, porque es un momento muy difícil para hacer eso. Muy difícil. Yo aprovecho cada ocasión como esta para llamar a la reflexión a los argentinos y a las argentinas, y para que entendamos que estamos muy lejos de haber superado